Cuando estaba de cura allá en, en la zona rural sí. Y hacíamos esas misas allá en el Fanjón Doyuela sí. Con el acordeón y todas esas cosas Después sobre todo para Navidad ¿viste? En Navidad la celebramos allí varios años Y después de la después de la misa viste teníamos la cena Y después terminábamos bailando Y bailábamos folclore ¿viste? Y lindo, muy lindo Y ahí se bailaba Mira. Y ahí, ahí aprend aprendiste bailaba. mirando Y después uno va copiando movimientos no, no, pero me, ahí me movía y bailaba sí. Esa Era lindo, sí. Lo tengo a Luis por varios motivos, pero quiero hablar primero del Salón ceferino. sé que, bueno, ahí está, ya está reactivando. Y en realidad había todo una, un proyecto que tenías, que esperaste, esperaste. Y bueno, bueno, sí, no el, sal el Salón ceferino, yo creo que el Salón ceferino, como todo lo que es patrimonio histórico de la ciudad, es decir, lo que es la reacción la actuación del gobierno nacional desde patrimonio histórico, ¿viste? Es muy lenta, demasiado lenta. Entonces, es el poco patrimonio que tenemos en la ciudad y se va deteriorando por momentos. ¿Dónde eh? queda momento. el que no sabe? Y el, el, la parte de, de la manzana histórica, que es conocida como el, el, el, el Salón ceferino, sí. está concretamente atrás de Catedral. Eh, eh, y da una pared a la Plaza Seca, la futura la Plaza, Plaza Seca. Seca. Está, está eh, en el corazón de la manzana. Y está en el corazón de la manzana, diríamos. Y entonces un salón... Muy interesante, en estos momentos toda la planta baja y el sótano se está dedicando a Caritas, eh, tanto con el ropero comunitario como con la eh, feria americana que tenemos ahí funcionando, y con lo que se va sacando de la feria americana es con lo que nosotros vamos acometiendo diversas acciones. De Dios. restauración del lugar Y no solamente eso Sino también eh, eh, Compramos alimentos para el banco Cuando no hay determinadas cosas También colaboramos en la ahí? compra de alimentos Pero ahora mismo se está apoyando mucho Lo que es la restauración de ese lugar Dios. ¿Para qué? Para que siga estando Y para que siga prestando el servicio Tan importante que está prestando Ahora, la parte alta Que es una parte que está eh, En estos momentos no utilizable Hay una pared ...que se va a venir abajo... ...entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora... ...en un primer momento es... ...apuntalando el techo... Mira. ...poniendo una serie de columnas... ...en la viga principal... ...para, qué? Para que el techo no descanse en esa pared... ...sino ah. que descanse en esas columnas... ...eso lo estamos haciendo con jóvenes voluntarios de la Fundación, de Pastoral Social, de la parroquia, ¿eh? ellos son los que están acercándose y los que están haciendo ese trabajo. ¿Y te asesoró un arquitecto amigo? una, eh, una, una ingeniero Mirá, amigo, que es la bien. que está la que está ayudándolo en todo esto. Y luego también, es decir, de cara para darle un arreglo definitivo a ese lugar, hay como dos proyectos. Un proyecto urgente, que es la de construir una serie de columnas y vigas, en esa pared, para sujetar esa pared, claro. y otra que es la de acometer eh, en la construcción de cuatro locales, ¿eh? cuatro locales en ese espacio, porque queda un espacio entre la Plaza Seca y el Salón Ceferino, queda ahí un espacio, Mira. que es un baldío en estos momentos, y la idea nuestra es eh, construir ahí como cuatro locales, la fachada se comprometió en el, el municipio estuve hablando con el arquitecto que es la que está desarrollando toda la tarea la seca, eh, la de la plaza seca, plaza seca sí. y le dije bueno ustedes se encargan de hacer lo que sería la fachada de esos cuatro locales eh, como para que vaya en sintonía con lo que es la, eh, la visión general total de la Plaza Seca, para que no sea algo que desentone y que, vaya, eh, que, sea, que, que, vaya de que esté de acuerdo con el contexto. ¿no? Y nosotros construiríamos eso. ¿Eh? En un principio habíamos pensado buscar una empresa tal. Mucha gente dice, no, ¿por qué no hacerlo nosotros de a poquito, viste? Eh, buscar una, una empresa de materiales que, que nos den a crédito los materiales, que después... Eh, estamos viendo, estamos estudiando. Porque eso le daría, eso sería también una solución definitiva, porque si nosotros construimos ahí algo, como que eso le daría, eh, sujetaría esa pared de, ah, de, de claro. esa pared debilitada bien. del Salón Ceferino. Ay, es decir, bien. serviría también como de punto de apoyo. Y luego sobre esa estructura también eh, apoyaríamos el techo y eso nos permitiría el día de mañana quitar esa pared y entonces arreglarla de nuevo, ¿no? para darle un uso ya mucho más Bien. eficiente. Y esos cuatro salones que serían para Cáritas y si también esos cuatro espacio, salones no, la idea la idea nuestra es eh, es decir hacer esos cuatro salones y de aquí a, eh, a un tiempo eh, y alquilándolo y luego todo lo que salga de su alquiler revertirlo, que eso invertirlo ah, en lo que es el mantenimiento de lo que sería la parte de patrimonio histórico que nosotros tenemos en la, en la, en la catedral y el Salón cevelino. ¿Esto por qué? Porque lo que nos damos cuenta es de que hay una lentitud, hay un, una desidia, hay una desgana. Tú asomate a la manzana histórica. Verás como está todo lleno, de, no ya de yuyos, sí. está lleno de arbustos en las paredes, en los techos, y eso está deteriorando todo lo que es la estructura. Además, tú imagínate cuando te vienen los, los turistas, ¿viste? se asoman ahí y ven todo eso, todos esos árboles ¿eh? creciendo, porque son como árboles ya creciendo en las paredes. O sea, eso es... Es decir, dicen, qué dejadez, ¿me entiendes? Qué dejadez. Y eh, el poco patrimonio histórico que nos queda en la ciudad es la manzana histórica. Y si no la cuidamos... Y yo creo que por los entes, de, los entes eh, gubernamentales como que hay una reacción muy lenta. ¿eh? Es decir, como que hay como una especie de, de desidia ¿Eh? de pasotismo, Mira. de indiferencia, y como que no hay una reacción, no hay una especie de, ¿eh? de, de, de, de reacción ante el deterioro progresivo al que está sometida la manzana histórica. Y me parece que esto es lamentable. ¿eh? Es decir, eh, se va a caer, ¿eh? de hecho hay, hay la torre que hay detrás del Ceferín hay una torre ahí muy linda, Sí. ...que tuvo que tener, ¿viste?, su sería una torre como la otra del reloj... Sí. ...y esa torre está deteriorando y se cayendo por momento ¿viste? No. Y, y nadie hace absolutamente nada, ¿viste? Así que por eso te digo que nosotros no queremos eh, quedarnos ahí mirando, ¿viste?, ...cómo se va deteriorando la pantalla histórica, sino que por lo menos la parte que a nosotros nos corresponde... ¿eh? ...queremos ir haciendo de a poquito, de hecho ahora si te metes en la galería, eso si quieren puede ir, pueden ir para allá... Eh, la parte donde está funcionando caritas sí. lo que es la galería de esa parte del ceferino se entra por ahí, eso, por el barro ahí eh, eh, no, no no no se entra al lado de la librería de la ah, santería ya, también, sí, ahí. hay un ah, paso el pasillito bueno sí. toda esa galería la estamos arreglando Mira. se ha arreglado la pared porque estaba ya el ladrillo muy todo deteriorado jueves, pues eso se está haciendo con es decir con lo que se va sacando de la feria americana nosotros vamos invirtiendo en esas cosas Ese, se arregló las paredes, se han sí. pintado las paredes de la galería y también se está arreglando el piso. Había muchas losas ya, mucho piso o sea, eh, no roto, eh, sí. se había bufado, se había levantado y entonces lo que se está haciendo es sacándolo, Eh, y poniéndolo, es eh, decir, eh, como, como hay piso insuficiente, entonces se está completando con piso la parte de adentro y la parte de afuera se está haciendo como una especie de alisado y luego marcándolo, hay un albañil que trabaja muy bien eh, y lo está marcando, viste, parece como si fuesen losas de piso. ¿viste? muy Está quedando, la verdad, que bastante lindo. A ver, hay mucho muchas vecinas escuchando que puede ayudar con la feria americana la, sí, la feria americana ejemplo, es una ¿verdad? manera, ¿viste? Además, yo a la gente cuando lleva la ropa eh, allí a Careta, yo se lo digo, ¿no? Es decir, esto tiene cuatro destinos, y además lo puse en el Facebook los otros días como sí, para que la gente luego diga, que claro. eh, no, porque luego venden las... No, no, Epa. vamos a ver, vamos a ver. Es decir, hay un ropero comunitario en Catedral. La gente que va a pedir ropa se, da, ropa se le da, se le da. Perfecto. Luego hay gente que te va también que te dice, no, es que a mí me gustaría esto, lo otro, lo de Maya. Bueno, váyase a la Feria Americana y elija lo que usted claro. quiera. Está también, llevamos a la Valle, ¿eh? a un ropero comunitario, y se manda ropa al sur. Ah, mira, también. Es decir, se hace ¿eh? esas, en esas cuatro direcciones, se manda la ropa. Eh, lo de la Feria Americana, nosotros pensamos que es interesante, ¿eh? ¿por qué? Porque con eso estamos apoyando acciones que estamos haciendo dentro del propio salón, claro. pero a la misma vez se está ayudando al banco de alimentos es decir, oh. se ha comprado leche en algunos momentos se ha comprado aceite, es decir, por eso te digo que es decir, todo lo que sale de la feria americana se va invirtiendo en cosas que son necesarias Bien. Y, y la y... gente también lo valora más bueno, ¿y a qué hora está la feria americana? ¿sabes? ¿No? mira, ahora mismo está funcionando Sí. Ahora cuando empiece el colegio vamos a poner todas las mañanas. Todas las mañanas. Todas bien. las mañanas, cuando empiece la escuela. Pero de momento funciona lunes, miércoles bien. de 3 a 5 de la tarde y viernes de 4 y media a 6 y media de la tarde. Bien. por ¿Eh? la tarde de 3 a 5 o viernes de 4 a 6. Exacto. ¿eh? Y, entonces, y está yendo bastante gente. Es decir, hay, una, hay gente que está colaborando, que están yendo, gente que va a llevar cosas. Claro. Además, nosotros la gente, yo el otro día lo dije en algunas capillas, es decir, para la feria americana no solamente ropa, sino también muchas veces en las casas tenemos cosas que ya no usamos Ajá. y que vamos amontonando ¿viste? Un velador, algo un, así. Un velador, es, ¿no? una plancha, una, eh, sí. una fuente, unos cubiertos, unos platos. y Nosotros con eso lo que hacemos, bueno, lo ponemos ahí en la, en la feria americana ¿eh? y con eso hay gente que, que, que decía, a precio módico, Eh, muy baratito, ¿viste? Es decir, pues se lo da y, y le, le ayudas y a la misma vez nos ayudamos. Y yo Pero creo bueno. que es interesante. Y a la misma vez la gente lo valora. ¿viste? Porque también yo tengo mis dudas, eh, tengo mis dudas, mis sospechas, Pero de usted... que a veces cuando a hemos dado cosas, eh, hay gente por ahí que es muy pedigüeña. Ah. Eh, y a veces cuando hemos dado cosas, yo pienso que esas cosas luego han ido y la han vendido. Ah, me entiendes? Entonces, oh. cuando tú de alguna manera ofrece algo por lo que te llevas, Y eso también lo valoras, claro. lo valoras. Bueno, está dicho entonces, lunes, miércoles, de 3 a 5 de la tarde, viernes de 4 y media, 6 y media, para aquellos que quieran colaborar ahí y que ya saben que o están ayudando a sostener el comedor o están ayudando a que incluso puedan tener posibilidad laboral a, a algunos voluntarios que van aprendiendo el oficio todo. van bueno, a eso es un poco cómo se, se hace la cosa, sí. O son albañiles ya capacitados. No, es un albañil, nada más, ah, porque bien. no tenemos, viste, no, no tenemos para... Eh, para mucho más, más. Claro. Pero, por ejemplo, luego con la gente del mismo albergue, viste, si hay que sacar el escombro, lo sacan ellos, después, les... sí. Es de, decir, de te contamos con el apoyo de ellos también para muchas cosas Cortito, eh, mañana asamblea, 20 horas como No, siempre. no, hoy ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves ya ¿Ya es jueves? Ya es jueves hoy, sí vos, Hoy es jueves Viste, vos me dijiste que era miércoles No, no, hoy es jueves nah. <risa> Jueves <risa> hoy 1 de dije. febrero Hoy jueves Hoy jueves, a las 20 horas tenemos asamblea La situación está al rojo vivo oh. ¿Por qué? Incluso tenemos informaciones que ya hasta en Sierra Grande han empezado a movilizar gente para ir eh, trabajando en ese terreno donde se va a poner la planta, ¿viste? No. Será para limpieza, no sé para... Eso nos llegó, me llegó hace dos días, entonces... No. Pero además, ¿viste que hay como una insistencia muy fuerte eh, de parte del presidente, vía... Eh, sí whisky en la provincia, la planta la vamos a poner, la planta la vamos a poner, no le importa para nada la constitución, no le importa nah. para nada el federalismo, no le importa para nada la provincia, no le importa para nada las leyes de la provincia, no le importa para nada, es decir, se creen los dueños de la estancia. Sí. ¿entiendes? Se creen los dueños de la estancia Y yo lo dije un día ¿eh? en Río Negro van a chocar muy fuertemente, porque Río Negro, la población de Río Negro, es una población que tiene conciencia. Y que en estos momentos, viste, no es tan manipulable ni es tan manejable. Y hay muchísima gente, muchísima gente, muchísima gente incluido, ¿eh? muchísimos niños, a mí me impresionan ¿eh? los niños, es decir... La postura que tienen frente a la instalación de la planta nuclear es bien, increíble. Bien. Son los que a veces mucho más, eh, los que más gritan, los que bien. más manifiestan, ¿no? ¿viste? Está. Incluso te hacen cada comentario que te dejan fuera de órbita, ¿viste? Es decir, seguramente que de, de escucharlo en la familia, seguramente en el colegio, se habrán eh, armado algunos debates y entonces los pibes están súper preparados, ¿viste? Además tienen fundamentos para decir el por qué no a la planta. Entonces, me parece que. hay interesante que hoy y eso hay que dejarlo de manifiesto hoy la población gran parte de la población de Río Negro sí. está en contra de la instalación sí, sí, sí, de la planta nuclear ¿sabes? gran parte de la población de Río Negro y si de alguna manera viste, siguen con esa especie de, de, de prepotencia intentando viste, imponer la instalación de la planta van a dar lugar a que la gente salga a la calle, ¿eh? Que la gente tome las calles en todas las poblaciones de Río Negro para manifestar su oposición a la instalación de la planta. Porque lo que tenemos que saber es que la instalación de la planta ¿eh? no es solamente que te van a instalar una planta nuclear. No. Eso, quitémonoslo de la cabeza, porque esto es... Cuando pongan una planta nuclear, y eso yo lo leí una vez que decía el proyecto, a largo plazo en la instalación de seis o siete plantas nucleares en esta zona es decir, en el mismo lugar donde te instalen una sí. después te van a ir instalando la, lo mismo que en Atucha lo mismo, viste, Atucha 1, Atucha 2 ahora que en Atucha 3 sí. aquí te pondrán bien más uno, Sierra Grande 1 Sierra Grande 2, Sierra Grande 3, Sierra, sí. Sierra Grande 4 Sierra... ¿Eh? y te van a poner siete centrales nucleares que yo le digo que son las siete cabezas del dragón del libro del Apocalipsis viste, la, que eso representa el imperio El dragón es el imperio, las siete cabezas eran las siete colinas de Roma, eh, que representaban el imperio romano. ¿no? Y esto es las siete cabezas del nuevo imperialismo. Sí, sí. Y el nuevo imperialismo es China. ¿Me entiendes? Y además China tiene mucho que ver con el dragón. Ya. Sí, justo. Ah, sí. Por eso te lo digo, ¿viste? Entonces hay que decir, hoy en día como que, que tenemos que tener eh, mucho cuidado, que no se aprovechen de nosotros, que no nos engañen. Que no nos pongan el caramelito en la boca, que no nos pongan, viste, delante de esos espejitos de colores, como diciendo, porque esto va a dar mucho trabajo, porque esto va a ser fenomenal para la provincia, porque esto va a ser fundamental para el despegue. ¿Qué despegue? ¿Qué despegue? Ahora, Están hablando siempre, yo llevo aquí una cantidad de años y siempre hablando de despegue, despegue, despegue, despegue, y lo único que utiliza la provincia de Río Negro son para pequeños experimentos. ¿Eh? Pequeños experimentos o grandes experimentos que después nos van llevando, ¿qué te digo yo, a un empezar de nuevo y un empezar de nuevo y un empezar de nuevo y un deterioro también de la gente. La gente está cansada y la gente ahora mismo ya lo que quiere es tranquilidad, quiere trabajo, quiere vivir en un ambiente sano y precisamente en la instalación de las plantas nucleares no es para generar un ambiente sano, sino que es para generar un ambiente de destrucción y de muerte, de enfermedad de deterioro del medio ambiente, de deterioro de todo. Además esto, y luego también todo el tema de la megaminería, viste que te está muy conectado uh, también a esto. ¿eh? Se viene. Claro, además, el, el tema de la mega, megaminería es que después te llegan todas estas empresas que te explotan, se llevan lo que quieren, y después te dejan todo desolado, todo abandonado y todo con problemas. Mina Gonzalito, plomo San Antonio, todavía. ¿Eh? no se terminó de hacer la limpieza del plomo, se acabó el presupuesto, se ha quedado el trabajo a media, uh -huh. los niños en San Antonio tienen plomo en la sangre... Entonces, esto hay que decirlo abiertamente. ¿Por qué? Porque son irresponsables, porque todas estas grandes empresas, todos estos grandes monopolios, lo único que les interesa es el negocio, lo único que les interesa es enriquecerse, lo único que quieren es tener grandes beneficios y no les importa ni la gente ni la salud de la gente, ni el deterioro que genera, ni la muerte que genera, ni el abandono al que someten después a la población que en un primer momento lo llenaron de de mucho sueño, de mucha esperanza y después lo dejan tirado. Es así de claro. Ah, bueno, igual me crucé el otro día con Whisky que me dijo que estaba tranquilo con vos porque él sabe que Dios lo va a perdonar. Vos qué decís. No sé. <risa> La verdad que. No, a veces me entiendes, pero yo creo que también. Eh, eh, eh, Para mí que son como loros, viste que en definitiva van diciendo ¿eh? van diciendo lo que el jefe manda sí. es decir no hay tampoco como una postura. ¿Eh? una postura definida, una postura personal, una postura ¿eh? que brota de un convencimiento personal, sino que me convierto en portavoz. a ver qué? ¿Qué hay que decir en la provincia de Río Negro? Hay que decir que hay que instalar la planta nuclear. Bueno, hay que instalar la planta nuclear y tenemos que instalar la planta nuclear y tenemos que instalar la planta nuclear. Es decir, son instrumentos del poder sí, claro. que, en definitiva, ¿viste? no tienen ni argumento y no tienen tampoco un posicionamiento ¿eh? que sea propio, que sea propio. Y algunos, yo te digo también, personalmente, el análisis que voy haciendo, algunos están utilizando esto de la planta nuclear, ¿me entiendes? Ese apoyar la planta nuclear, la instalación de la planta nuclear, escribir articulitos, ¿para qué? Para posicionarse políticamente. Y no solamente ya a nivel provincial, sino que algunos están viendo claro. la posibilidad que, a través de la planta, desde la defensa de la planta y de hablar de la planta, instalarme ¿eh? instalarme a nivel nacional dentro del poder. Sí. Eh, así de claro entonces no seamos tontos eh, que no nos engañen y que realmente optemos por las energías renovables eh, la energía renovable cuando fue la el grupito que fue recorriendo de mar, sí. que fue recorriendo la costa cuando llegaron a Sierra Grande eh, a la playa de, de, a playas doradas la gente aplaudiendo dice que fue fue impresionante, ah. claro, es normal, la gente estaba allí en la playa y estaban disfrutando de ese lugar que es un lugar paradisíaco sí. es una de las mejores playas que tenemos en la costa Río Negrina y la gente cuando vio aparecer al grupo del no nuclear todo el mundo aplaudiendo ¡Bien! Pa, pa, pa, pa. seguramente que alguno de Sierra Grande, viste de los que eh, más cercanos allí al municipio seguramente no pondrían cara de... ¿me entiendes? pero la gran mayoría de la gente aplaudiendo Y entonces esto es significativo, es decir, la gran mayoría de la gente no quiere la planta nuclear y quiere una Patagonia limpia de energía nuclear y quiere una Patagonia que se utilice los recursos naturales que los tenemos como el sol, el agua, el viento, ¿para qué? Para potenciar las energías renovables, así de claro. Y así de claro, ojalá también sepan entender... Luis, muchas gracias. La gracia y, a ustedes. Y, y bueno, estamos en contacto y ahí estamos ya contando nuevamente cómo es esto de poder colaborar y, y también, bueno, hoy a las 20 horas, aquellos que quieran, está ahí la reunión de la Asamblea del Movimiento Antiluclear Negrino, en una semana en la cual ayer estuvimos hablando cómo también las asambleas de la Patagonia han manifestado claramente entre sus ejes, no a la Central Nuclear, y las acciones que van a estar haciendo de manera sorpresiva que seguramente también será espacio para organizar todo eso. Sí, el 9 de agosto, digo el 9, yo estoy con el 9 de agosto, el febrero, sí. que se cumplen ya seis meses de la marcha, de la marcha sí. del 9 de agosto, vamos a hacer una movilización carnavelesca. ¿Eh? Una movilización carnavelesca. Es decir, desde la Plaza Alsina vamos a recorrer la calle Garrones, ¿eh? luego nos vamos a ir por la costa del río, Bien. subiremos por la calle Guido, viste hasta la Plaza Alsina de nuevo. Y bueno, invitamos ya desde ahora a todos aquellos ¿viste? que tengan, que, tenga, que que, formen algún grupito de lo que sea, que tienen un grupo de folclore, un grupo de de, de, de, de atletismo, un grupo sí. de, a que vayan armando una camioneta, viste, vistiéndose, ¿eh? que sean creativos en ese sentido. Y la movilización ¿eh? carnaverisca tiene que ver con ese decirle no a la instalación de la planta nuclear, bueno. ni en Río Negro, ni en ningún lugar. Del 9, de febrero, carnaval, 9 de febrero, 18 horas carnaval antinuclear a la, en la plaza Alsina ¿eh? Dale. ¿de acuerdo? Ahí así estaremos. que invitando a todos ya hay bastante gente que está diciendo que, que, eh, que, que se, se están más, organizando está para, pero para, ese, para ese carnaval no nuclear